Bueno, basta, basta, Ricardo. No necesito tus opiniones. ¿Qué que estoy abandonando a los chicos? Pero no seas cara dura. Los chicos ya son grandes. Es mi vida, Ricardo. Oh, ¿Qué querés, Ricardo? ¡Ah! Ay, Roxy ¿Cómo andas querida? ¿Tu labial? Ah, sí, sí, sí, sí, sí ¿Y qué color me habías pedido? Ah, eso, sí, sí Mate, claro, sí, sí Llegó justo ayer Bueno, mañana te lo alcanzo Chao Lorenzo, con 24 años y muchas ínfulas Está grabando un audio en su celular Hola, Iñaki ¿Cómo va? Estoy saliendo del consulado cancelado todo por ahora, ¿eh? Me acaban de decir que la partida de nacimiento no está autenticada. No sé qué significa eso ni cuándo me van a dar la ciudadanía Encima, el euro se fue al carajo y... no sé cuánto me va a costar el pasaje cuando salgan los papeles. Me quiero ir ya. No soporto más esta ciudad. De Después te llamo. Chau. Me cago en el consulado del orto y mi fucking suerte de mierda. Iña, turno para el casamiento, por las dudas. No no lo canceles. Lila no tiene más de 30 años, pero sí mucho desencanto. Está durmiendo en su habitación, abrazada a su gato Bowie. Son las 3 de la tarde. Ay, no, no. Agua, póngame la luz, que se despierta Bowie. Lilú. Me faltan los 500 que había preparado para pagar el gas. Estaban sobre el mantel de la cocina. ¿Has despertando? Por casualidad, vos ¿no los viste? ¿Qué? ¿Cómo me estás acusando? No, te estoy preguntando si no los viste, no que no los puedo encontrar. mamá me hacía exactamente lo mismo, no lo puedo creer. ¿No ¿Lo viste o no lo viste, Lila? Sabes una cosa sí. Fui yo. Me llevé toda la plata que estaba sobre el mantel Te vacié el alajero y me fui a comprar merca Porque soy una mierda, yo una basura No, Lila, pero no digas eso Lila saca un bolso de su placar Y guarda algunas prendas ¿Qué haciendo, Lila, Lila? pero yo solamente te pregunté por esos Me voy, esos abuela, pesos. me voy así no te molesto más No, Vamos, vos, pero wey. Lilo, disculpame, yo soy... La abuela mete la mano en el bolsillo del delantal Buscando un pañuelo para secarse las lágrimas Y allí encuentra los 500 pesos. ¡Ay, Lila, pero chiquita! Después de haber leído esos versos proféticos, Ernesto toma coraje y disca un número de teléfono. Hola, Aníbal. Sí, soy yo, Ernesto. mira te llamo para pedirte un, un último favor, ¿eh? No me prestarías el salón un, una vez más, solo una vez. y Es que tengo que hacer un casting...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 Relatos, Ana Carela. En los guiones, Raquel Albenis, Brenda Howling, Cecilia Lé Garralde y Selva Palomino. Coordinación Autoral, Patricia sangaro Operación Técnica y Edición, Julián Pelliza. Director, Carlos De Martino. La Compañía. Radioteatro. Auspicia a la Compañía. Atex. Cultura Nacional. Contribuyendo a la comunicación del campo popular. Ahora sí, bravo, viejo, Buenísimo. que viva el teatro y el radioteatro, la compañía nomás se ha lanzado, se ha estrenado aquí. En la radiográfica ya lo dijo su este ya lo dijo la voz institucional, la voz Palmolive en el aire, que la tenemos en un ratito, pero vamos a repasar eh, un minuto quiénes son parte de este radioteatro de la compañía, como autoras Raquel Albeniz, Brenda Houling Cecilia Lagarralde y Selva Palomino, la coordinación autoral de Patricia Sangaro, la gran Patricia Sangaro, vecina además del barrio de Catalina Sur. No sé si seguirá viviendo acá, pero era de Catalina Sur. Co-asesoramiento socioambiental de Maristela Svampa. Gran icono este para los geógrafos, los que estudiamos geografía. Leemos todo el tiempo a Maristeles Bampa. Además, en el elenco, Arturo Bonin, que estuvo charlando con Lucas hace un ratito. Manuel Callao, Anaí Gada, Nacho Iambrich, Alejo Ortiz, Ingrid Pelicori, Julieta Ballina. En la locución, Ana Carela. ¿Qué apellido, Ana Carela? Por favor. ten la técnica, el gran, gran Julián Pelliza y Dante de la Casa, dos este, hijos pródigos de la radiográfica, la coordinación de Lucas Molinari y Mario Sadras, la prensa y difusión de Checha Morsi, nuestra columnista Erick Eliana Cabezas, Nelo de Piero Teti, diseño gráfico Pablo Carballo y Alejo Ortiz, producción ejecutiva Lorenzo Huster, asistente de dirección Nacho Iambrich, idea y producción general Manuel Callao y Mario Sadras, bajo la dirección de el gran Carlos De Martino. Y ahora gente, sí, ¿no? tanta gente de atrás este proyecto? de proyecto. Obviamente atrás de esto también todo el todo el foro argentino de radios comunitarias, la cooperativa teatral El Descubridor y nuestra radiográfica. Y ahora sí, uno de los hombres del Génesis de este radioteatro, nuestro querido Mario Salazar. Mario, ¿cómo Hola, estás? Mario. Mario. Se nos desmaya de la emoción. Ah, no, sí, te Escuchamos. Está. Sí sí la verdad que sí, mucha emoción, mucha emoción, este recién hablaba con una amiga, este uno está paradito y firme hasta que la cosa se lanza, ya no te pertenece y, y bueno ya ya está rodando aparte por todo el país y van llegando mensajes de rosario de Córdoba que como en las placas de crónica viste cuando es año nuevo que te muestran el año nuevo en en Australia en china <risa> iba iba produciéndose este fenómeno. Que, que viene a demostrar, y acá creo que hay mucho de la emoción, primero la fuerza motora de las cooperativas y, y de la voluntad, no el, el optimismo de la, de la voluntad. Y por otro lado viene a ratificar esto, que estamos convencidos todos los que hacemos comunicación popular, que la comunicación popular no es el primo pobre de la comunicación comercial, uh -huh. que somos tan capaces de hacer productos iguales o mejores que la comunicación comercial, y con otra lógica, que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con el trabajo colectivo, que tiene que ver con la conciencia nacional, popular. Hace un ratito hablabas con la gente de ATE, que son de los primeros que vienen a apostar a, por este proyecto, pero este proyecto se hizo a voluntad, a pulmón, sin sin percibir durante... Ya lleva dos años, chicos, este trabajo, para que eh, el oyente escuche estos diez minutos, y quiero decir que este, esta primera etapa fue sí grabada en vivo, sí. quiero decir en vivo, ...con los actores físicamente... ...en los estudios de radiográfica... ...fue, recuerdo ese día, fue emocionante... ...yo tengo una cara en la foto de... ...el recontra, cagado en las patas... ...de tener a toda esa gente ahí... ...de no saber bien a dónde íbamos... ...y era un sueño que fuimos perseguiando... ...con el querido Manuel Callao... ...que puedo decir que ya cultivamos... ...una hermosa amistad a partir de largos cafés... ...en el en donde el descubridor... ...tiene dos hermosas salas de teatro... ...en un tiempo totalmente adverso... ...todavía estaba el régimen macrista... Uh -huh. ...cuando nació esto y cómo se fue transformando a partir de la maestría del de, de equipo coordinado por Patricia Sangaro que vos acabas de nombrar Lautaro recién uh -huh. este cómo cómo las radios del interior de nuestro país fueron enviando información se fue procesando y esto que se va convirtiendo por momentos también en en en en mucha de, de comedia que porque la, el radioteatro tiene mucho humor en eh, eh, eh, cómo se fueron tomando las problemáticas que los los mismos medios populares la fueron orientando hacia un criterio socioambiental hacia los conflictos socioambientales y todo irvanado por la trama dramática de los distintos personajes que como cabeza de compañía este dirige el, el gran este actor arturo bolín no claro. y bueno y la segunda etapa que me llamó un día recién empezada la la pandemia, a Manuel Callao primero y a mí, nos dijo, bueno muchachos, nos llamó a la llegada y nos dijo, es hora de seguir adelante con esto, que estaba un poquito estancado por las actividades de de cada uno de todos los que formamos parte de este hermoso proyecto, uh -huh. y ahí arrancamos, y el mago Julián Pelliza, porque la el conflicto era cómo hacemos con la técnica, y el mago Julián dijo, vamos que se puede, y, y se pudo, se uh -huh. pudo, ya claro. o sea, hay seis capítulos grabados, Completos que se van a ir dosificando así día por día en los distintos momentos de la programación de radiográfica y que los domingos después del mediodía va a salir completito, como era Isiltus para los más viejos, que claro. se pasaba un pedacito todos los días y que luego el fin de semana, para quienes no lo habían podido escuchar, ...pudieran pudieran hacerlo todos juntos... ...no, Bien. la verdad es que estoy temblando... ...¿qué quiere que te diga? Bueno, vamos a ir escuchando los saludos... ...que nos va dejando nuestra audiencia... ...luego de este inicio, de este lanzamiento... ...de Radio Teatro de la Compañía... ...y te digo que hay mucha emoción en el equipo... ...a pesar de ser gente con muchísima trayectoria... ...muy experimentada... ...creo que para todos ellos y ellas... ...hablo de autores, directores, actores... ...productores, todos... este ...haberlo hecho en este contexto... ...y haberlo definido así este es muy movilizante para todos te digo escuchamos a ver las repercusiones inmediatas no lo que nos van diciendo nuestros oyales me puedo quedar sí sí por favor. hermoso radio teatro felicitaciones buenísimo lo seguimos ya enganchada al radio teatro todos los días un abrazo y felicitaciones radiográfica Hola bueno, chicos, feliz del radio teatro. La verdad es que le mando pero millones de felicitaciones a todo el mundo que hizo posible el radioteatro. Este, más en esta época que estamos guardados y, y es maravilloso. Este, yo le quiero mandar un abrazo especial a la gente del programa de Aite Domingo porque a partir de ahí me enteré de que existía el radioteatro. Así que un abrazo grande este, y que lo pasen súper lindo. Vamos a maratonear los domingos y alguna algunos días de la semana. Un beso enorme. Así que, bueno, esas son las repercusiones. Más mensajes a través de WhatsApp, de las redes que van llegando. Además, eh, a diferencia, bueno, de los viejos tiempos donde si no enganchabas el horario te lo perdías, estos... Eh, los micro capítulos que van conformando el capítulo, de a poquito los vamos a ir subiendo a Spotify, a las redes de la radio, para que si se lo perdieron en horario, obviamente lo puedan escuchar. Porque nos quedamos con ganas de más después uh -huh. de escuchar ese pedacito. Fue ah, muy ¿viste suspenso? Ah, te, de... te, te, bancás, te bancás Netflix a bancarse ahora la comunicación, ¿no? La entrega en capítulo. La... Y quiero decir que esta es la primera temporada, no voy a adelantar más, pero esto sí es la primera temporada que consta de seis capítulos y que esto esto es para destacar también, ¿no? La, lo, lo dije antes, pero lo quiero volver a subrayar, la participación de actores y actrices de todo el interior del país que surgieron uh -huh. de las radios populares fue una sorpresa eh encontrar que eh, ya están participando casi 30 uh -huh. y van a participar más pero la, eh, vos raspabas un poquitito y cuando tecía a algún referente de los medios comunitarios de la red Farco sí estamos convocando actores de actrices uy yo soy uno tengo un chico un compañero una sí. compañera y, y luego encontrarse en en zoom con con estos actores de de dimensión nacional creo que fue una experiencia y un crecimiento en lo personal yo tengo que decirlo para mí fue inmenso y creo que para todos y todas los que participaron. Uh -huh. Sí, Igual... y aparte una digo una linda excusa también para hablar temas importantes, esto de, de la problemática medioambiental en cada una de las provincias eh, y poder abordarlo desde desde la ciencia ficción, desde un radioteatro o qué qué linda manera de hacerlo. Eh, les recuerdo que estamos en el primer capítulo, les pido que no spoileen, por favor, porque todavía falta mucho y ahí que Ya sabemos de qué va, pero bueno, estamos lanzando, no cuenten el final de la historia. este eh, Dijiste de segunda temporada, Mario Sadra, Julián Pelliza ya está cortando sus vacaciones, viejo, denle un respiro. Este, <risa> Julián pobre. Pelliza lo vamos a embalsamar y lo vamos a poner en un estante de la radio. <risa> bueno. La radio eh, fue maravilloso. Eh, fue maravilloso. Aparte, no como muchos de nosotros sí vivimos de manera directa o indirecta por la edad en la experiencia de radioteatro. Pero no, pero Julián es muy joven y, y fue increíblemente mágico como ese sí, sí, junto con Carlos de Martino, que es el director como como supo darle darle el carácter que tiene un radioteatro no y ni hablar como destacabas vos este Laucha, la la voz de Ana Carela como relatora que también es una pieza fundamental, si bien todos lo son hasta el gato Bowie uh -huh. que que va a ir cobrando eso sí lo después un poco va a ir cobrando un protagonismo a lo largo de la novela de la historia del radioteatro, este pues logramos logramos ese clima actualizado.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 Claro. se puso ahí a grabar sonidos reales eh, y bueno, eso también le da como ese toque bueno, de magia, una, ¿no? Bueno, una exacto, leí la una parte de la cortina. Yo llego un día a estudio cuando todavía estábamos en libertad, <ríe> digamos uh -huh. de, de movimiento. No digas no eso, porque, Mario, por no favor. Ahora no, no era no le temo, no digas no eso. No le temo. en libertad, en plena libertad de movimientos, no no, no no por la pandemia. Eso es